Chabuca Granda, la flor de la canela Grande mi Chabuquita, nunca quedarás en el olvido Entre casonas barranquinas e historias del ayer Entre Puente de Palo del Rímac y el de los suspiros en Barranco Fue creciendo allí Chabuca Granda María Isabel Granda y Larco abrió sus hermosos ojos azules En el gris panorama de las oficinas de la mina Cotabambas el abuelo era ingeniero de minas y lo nombran administrador en una a una misa una mina de, de oro en Apurímac. Allá tuvieron un hijo primero, el primer Eduardito, al año murió por el frío y después nace mi mami. Su nacimiento vino a confortar y menguar la pena de sus padres tras la pérdida de su primer hijo. Don Eduardo Granda y Doña Isabel Arco recibieron a Chabuca la mañana del viernes 3 de septiembre de 1920. El primer contacto que tuvo con la música criolla fue al escuchar tocar el piano a Carlos Saco, quien despertó en ella una especial afición por esta música y por todo lo nacional. Afición que fue acentuada cuando se muda a vivir a la plaza de 2 de mayo. Es ahí donde empieza a escribir. e interpretar un gran número de valses criollos como José Antonio, Puente de los Suspiros y Cardo o Ceniza. De hecho, no solo aprendió a tocar piano muy joven, sino que pudo ser extraordinaria soprano infantil, salvo por una operación que le arrebató ese futuro para intercambiárselo por la voz ronca que hoy todos conocemos. <música> Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído. Y quemará mi boca salivada de la sed que me quemes y me besas. Compuso alguna vez con deslumbrante pasión y fineza a Chabuca Granda, en Cardo o Ceniza, basado en una historia de amor no correspondido. Pues bien, esta historia y muchas otras marcaron su vida para luego convertirse en canción. El valor musical y poético de las composiciones de Chabuca Granda es un legado apreciado por millones de personas en el mundo. Uno de ellos es La flor de la canela. Basta señalar que fueron más de 400 los temas que Chabuca nos entregó en vida. Representa una etapa de cambio en el vals peruano, convirtiendo en total la necesidad de innovar la música negra. No pudimos obligar a los jóvenes a tocar la misma melodía de hace 100 años. Chabuca Grande pensaba siempre que la música negra tenía que evolucionar y que en algún momento se tendría que discotecar la música negra. Más que sus canciones, más que su música, más que sus estilos, cambiantes con el tiempo, Chabuca simboliza la integración del arte latinoamericano en la fusión de ritmos. A pesar de sus 27 años de habernos dejado, un 8 de marzo de 1983 en Miami, Chabuca Granda sigue vigente en nuestros corazones y en nuestra cultura popular. Augusto Polo Campos. Chabuca Granda a los intelectuales les dijo mucho y a nosotros nos enseñó a componer fino porque el pueblo no, no, no tiene por qué ser ignorante, entiende cuando se le habla bonito y fino. Que Chabuca descanse y su arte perdure por el bien de la música criolla de siempre.